Chelon, bari, ¿cómo estás, mi hermana? Pues empecemos. Este, ¿quieres hacer una oración, mi hermano, para que oremos este, hagamos este el estudio ahorita, mi hermano Adolfo? Sí, mi hermano, claro que sí. Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque Nos has permitido, Señor, en este día, Señor, estar de pie y haber terminado este día. Poder haber visto eh, tu misericordia que muestras cada día. Gracias porque en este día tú has estado con nosotros, tú has suplido de todas nuestras necesidades. Pero ahora, Señor, necesitamos de esa palabra, de esa comida que proviene de ti, Señor, tu palabra. Hoy estamos aquí, Padre, con un motivo de de poder entender estudiar tu palabra para saber cuáles son esos secretos que hay ocultos en tu palabra, pero que a través de tu palabra nos los puedes revelar. Te ruego, Padre, que nos abras el entendimiento, abrenos la mente para que tu palabra, Señor, pueda ser digerida, Señor, y entendida. Señor, necesitamos, necesitamos mucho de tu palabra, porque queremos saber cuál es tu voluntad. Queremos saber cuál es el propósito por el cual, Señor, tú nos has mostrado, Señor, tu palabra. Gracias, Padre, por mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Gracias, Padre. Señor, que tu palabra, Señor, venga a nosotros, pero que esa palabra lleve fruto, Padre. El fruto que proviene de ti, Señor. Bendito seas, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, pues vamos a estudiar un ratito, mis hermanos. Eh, acerca de me preguntaba mi hermana este maría acerca de lo que podemos estudiar es un poquito acerca del infierno o hablar un poquito acerca de la palabra lago de fuego si sí, ciudad mi hermana maría si sí, hermano ese bueno <coughs> acerca de la palabra, de las palabras algo que nos de, debe de interesar mucho es acerca de cómo se han traducido los libros el castellano nosotros si traducimos la palabra eh, hebrea la palabra este seol Eh, bueno, no tanto que sea Seol. Seol es una transliteración de la palabra este, hebrea que se cree que, que así se escribe en el hebreo. La palabra indicada es Sheol. Es S-H-E-L-Sheol. Así es la palabra como se escribe originalmente del hebreo. La palabra que se translitera se escribe como así, Seol. Ahora bien, la traducción, esto esto se le llama a Seol, se le llama una tras trans transliteración, porque no es una traducción como tal, sino que así fue como la la tradujeron los antiguos este traductores y es una no una traducción, sino una transliteración. Mucha gente cuando oye la palabra Seol piensa que es algo más profundo, algo más complicado. La palabra Sheol significa del hebreo la morada de los muertos. Ahora, esa palabra si nosotros la traduci la traducimos del hebreo al castellano, uh -huh. la palabra tendría que ser sepulcro, como nosotros podemos encontrarlo en muchos este en muchas versiones. Ahora, <coughs> ¿qué pasa cuando nosotros vemos las escrituras? Cuando vemos diferentes escritos como en, en el caso del griego, ¿qué es lo que hacen? La palabra Sheol le sufre una una tra, una transliteración, sufre una mala traducción porque la palabra Sheol se traduce del hebreo al griego y es ahí donde sufre una transliteración muy fuerte porque Hades no es la traducción que debería de ser posteriormente de la palabra Hades. Nosotros encontramos que esa palabra Hades la traducen todavía al latín. En el latín se traduce como infierno. Ahora, esa palabra infierno, cuando nosotros la observamos en el latín, todavía del hebreo al griego al latín y del latín al castellano, sufre modificaciones, porque es ahí donde nosotros encontramos las diferentes traducciones y nos damos cuenta que la palabra Sheol, o la palabra Hades, o la palabra infierno, sufre una traducción que realmente no sabemos con seguridad cómo es que la traducen algunos, pero algunos, vaya, no la traducen. Esto es a lo que nosotros le llamamos una transliteración entonces la palabra Seol sufre una una mala no traducción porque nosotros encontramos palabras que vienen de origen griego o de origen latín esas palabras que no son traducidas pesan mucho en los corazones de mucha gente, ya que la palabra la palabra Hades no es una traducción por eso nosotros cuando vemos Biblias o vemos libros Nosotros confunde mucho la mente, se confunde mucho nuestro ser porque vemos este tipo de palabras que fueron transliteradas y que no sufrieron una traducción porque en los escritos como en el libro de los hechos no debería de venir la palabra Hades porque nos están dejando una palabra totalmente griega y no sufrió una traducción. En todo caso, Sheol, Hades, infierno su término debería de ser sepulcro porque eso es lo que supuestamente tendría que decir pero lamentablemente la palabra sepulcro no es traducida es traducir no es traducida como sepulcro entonces quiere decir que este tipo de cosas que suceden lo vamos a nosotros a encontrar que en los escritos La gente cuando estudia en la Biblia, turba la mente, o se turba la mente, por causa de que no se entiende el concepto de esta palabra. Entonces nosotros hoy en día, este tipo de errores, y digo errores porque son errores, porque en todo caso lo que quiero describir es como en Hechos capítulo 2, vamos para allá. Hechos capítulo 2, versículo 27, debería de venir de esta manera, vamos a verlo por favor. Hecho 2.27, por favor. Mi hermana María, mi este Adolfo Varinia, hagan el favor este de ir checando esto, por favor. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Ajá? Y entonces cuando mi hermano este lee este versículo, porque no dejarás mi alma en el Hades, primer punto, La palabra por qué, la palabra no dejarás mi alma en él, son palabras castellanas. La palabra Hades es una palabra totalmente griega. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Todas estas palabras son de origen de origen castellano, pero la palabra Hades es totalmente griega. Si ustedes ponen su su su manita de ahí del Strong y se paran en la palabra no o se paran antes de la palabra no viene una palabra que dice joti esa es una palabra griega que fue traducida como por qué viene una palabra que dice au, ou, que es no viene una palabra que viene como aglateleipo y fue traducida como dejarás la palabra mi es mou, la palabra alma viene la palabra puche en la palabra en viene eis Pero específicamente cuando nos paramos en G86 aparece una palabra que viene Hades y es la misma palabra que viene en el griego Hades. Quiere decir que no sufrió una traducción, sino que se puso la palabra griega en los escritos que deberían de ser castellanos. En todo caso, si el versículo debería de ser traducido, completamente aquí debería decir porque no dejarás que mi alma perdón porque no dejarás mi alma en el sepulcro ni permitirás que tu santo vea corrupción para muchos de nosotros si nosotros checamos las diferentes versiones nos daremos cuenta que ponen hades en otras ponen infierno si me puedes hacer favor de pegar algunos versículos que están en este hechos 227 En alguna versión van a poner infierno, que viene del latín, otras viene de la palabra Hades, que es del griego, y en algunas versiones, en algunas, le han puesto sepulcro. Pero tenemos que recurrir a libros para buscar el, la traducción. Muchos pensarán que la Biblia que trajo sepulcro, que pusieron sepulcro, está bien. Por tanto, está mejor que con las otras Biblias, pero no es así. Porque en los versículos de otras palabras, de otros capítulos, no sufrieron traducción. Eso mismo hacen los mesiánicos y eso mismo hace la gente cuando traduce ese tipo de versos y lo ponen en nuestras Biblias. Por decirlo a la Biblia, este, que puso mi hermano ahorita, creo que es la de Dios Habla Hoy, pusieron la palabra Hades. Si sigues checando otras versiones y las pegas, Sabemos que Hades es totalmente una palabra griega, que no se tradujo una palabra en nuestros escritos. Dice esta versión que puso mi hermano este Adolfo. Pues tú no abandonarás, abandonarás mi alma en el Hades, pero ya no pongas una que diga Hades. O aquí le pusieron, entre comillas, región de los muertos. Tampoco no es una región de los uh -huh. muertos. La palabra Hades era el nombre de un dios de los griegos. El nombre del griego que del dios griego ah, que sí. a, aparece en los escritos es el dios de la de la muerte Hades es el dios de la muerte por tanto el región de los muertos no es verdad ni prometteás que tu santo vea corrupción en alguna versión vamos a encontrar el latín donde aparece la palabra infierno ya encontraste alguna hermano? no dejarás mi alma en el infierno. Esta palabra viene su origen del, del latín, supuestamente esta palabra viene del de, de una traducción, porque la palabra infierno es una traducción, porque la palabra infierno del griego diríamos infernos, como lo puso mi hermano Adolfo hace rato, quiere decir que la palabra infierno es una traducción castellana, pero no tiene el origen del significado porque en el griego la palabra en el latín la palabra infierno es igual a la palabra a, a una expresión que podríamos describir ahorita que es un lugar de llamas o un lugar de tormento de eso es lo que significa en el latín eso es lo que hace diferente cuando nosotros empezamos a estudiar las diferentes palabras que son traducidas si tú sigues checando mi hermano este adolfo algunas versiones van a decir este va a decir la palabra se voy, voy a tratar de pegarle alguna versión donde venga la palabra Seol. mira esta versión dice sepulcro es la versión de la versión de la universidad de jerusalén Es la que voy a pegar ahorita ahí en esa fusión la traducción este la traducción que es este Ay caray no lo copié perdón te, en esta versión dice sepulcro las diferentes versiones entonces cuando nosotros checamos vamos a encontrar diferentes aplicaciones en las cuales mucha gente no hace el intento por comprender qué es lo que hace por decirlo la ti, la king james Esta traducción de Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio, nosotros la vamos a encontrar y le ponen este en los versículos eh la palabra, este eh, por decirlo, la que pegó ahorita mi hermano dice Seol, eso se le llama transliteral. También si en un escrito, entendamos que si en un escrito, que es escrito en griego, te lo traducen al hebreo como la versión que acabo de pegar, porque no me abandonarás en el Seol ni permitirás que tu Yahkodesh vea corrupción. En esta versión ponen la palabra totalmente hebrea cuando todo, casi todo lo demás es castellano, pusieron la palabra Seol y la palabra Yahkadosh. En el caso del versículo que pegó mi hermano ahorita, ahí dice porque no dejarás que mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta versión hizo una transliteración del hebreo Si nosotros evitáramos dar tanta vuelta y tratáramos de checar los versículos, sabríamos que este es un versículo que viene de, desde los escritos antiguos. Por tanto, cuando nosotros encontramos la palabra infierno o la palabra Hades o la palabra Sheol, sabemos que su traducción debería decir sepulcro. Pero no porque la versión que pegó este que pegué yo ahorita que no abandonarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea, experimente la corrupción. No quiere decir que sea una traducción fiable, porque en un versículo o en una palabra se tradujo de esa manera. Es una mala traducción acerca de ello. Sabemos entonces, o entendemos, los que hemos leído los libros, que la palabra más indicada tendría que ser la palabra, la palabra septuaria. Sepulcro para nosotros es muy importante acerca de lo que estamos viendo en los versos o lo que estamos viendo en la enseñanza, porque si nosotros no localizamos realmente el significado de las palabras en el en el griego hades es una cosa el dios de la muerte en el en la palabra latinizada castellanizada infierno. Es una palabra que significa un lugar de fuego o un, o un lugar de llamas o de fuego o de tormento. Por tanto, cuando nosotros observamos y empezamos a analizar esta palabra, sabemos que el Mesías no estuvo en un sepulcro, no estuvo en un lugar de tormento, ni estuvo en el infierno porque él está hablando acerca del Mesías. Capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 25 al 27, por favor, mi hermano o mi hermana este María. Porque David dice respecto a él, yo veía anticipadamente a mi Señor siempre, porque él está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual, se deleita mi corazón y mi gloria se ha regocijado grandemente y aún mi cuerpo reposa en esperanza. Porque tú no me dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, ¿quién fue el que dijo estas palabras? Mi hermano este Adolfo. Aquí dice que, que fue David. Si fue David, entonces ¿dónde encuentro el verso? Yo ¿Sí me yo ¿Sí me di a entender, mi hermano. Dice el verso que estás leyendo porque David dice respecto a él, acerca del Mesías se lo habla. Y si David dice, cuando dice la escritura que alguien dijo está escrito alguien lo mencionó, quiere decir que en una parte de la escritura está escrito, porque David dice respecto a él yo veía anticipadamente a mi señor siempre porque él está a mi diez, para que yo no sea conmovido, por lo cual se deleita mi corazón y mi gloria se ha regocijado grandemente, aún mi cuerpo reposará en esperanza porque tú no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción, esto lo escribió al el rey David en alguna parte ¿en dónde tendría que ir mi hermana Bariña para encontrar esto que fue escrito por el rey David o mi hermano en mi hermana María o Adolfo exacto mi hermano Adolfo, tengo que ir a un salmo, ese salmo se encuentra en el salmo capítulo 16 versículo 8 al 10 por favor léetelo es exactamente lo mismo que estás leyendo en Hechos, él nada más editó las escrituras el señor El Señor ha puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no se ve conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora te voy a pedir de favor, mi hermano, que en el verso 10... Los cheques en las diferentes versiones y no va a pasar como en las otras versiones que pusieron infierno, sepulcro y todo eso. Algunas versiones como la Reina Valera 2004 le puso infierno. No podría ponerle infierno porque supuestamente es un origen hebreo y tiene que pasar del hebreo al, al latín para poder traducir de latín al castellano la palabra infierno. Entonces es ilógico ...que siendo un escrito hebreo... ...tenga que pasar al latín... ...y de latín al castellano... ...la mayor parte de las versiones... ...dicen así... ...Seol... ...en la mayor parte... ...nada más la, algunas versiones dirán sepulcro... ...como en el caso... ...o la palabra de Reina Valera... ...1989 y le pusieron infierno... ...en vez de arreglarla... ...o revisarla... ...la están empeorando... ...porque pa, si las demás versiones de la Reina Valera la tradujeron como sheol porque él le ponen ni fierro, todavía pasan del hebreo al latín para poder traducir y no se llama traduc traducir, tal vez si lo hubieran hecho al latín hubiera sido creíble por causa de que en el latín este fue traducido, pero aún así en el latín no es la, la palabra indicada porque la pa para poder traducir esa palabra debió de haber sido diferente. Ahorita les digo más o menos cuál sería la palabra indicada. Sí me debo entender mi hermana María, mi hermano este Adolfo, mi hermana Baniña. Sí, mi hermano. Excelente. Qué raro. Me de otras palabras menos el, el latín. En el griego, en el latín, perdón, la palabra sepulcro. Eh, se dice tumba tumba así se escribe este tumba pero se escribe con t-o-m-b-a entonces quiere decir que la palabra latinizada de la traducción del hebreo al latín debió de haber sido tumba como si fuera con u tumba eso lo pueden checar ustedes en el en el google traslate entonces la palabra tumba sería la palabra correcta en el latín. Quiere decir que la palabra infierno tiene una aplicación totalmente diferente, pero eso lo ocuparon los romanos para meterle miedo a la gente. Por eso en los libros que fueron traducidos por la Iglesia Católica y por los la por gente erudita del año 1562, si no mal recuerdo, cuando se tradujo por primera vez la Biblia Reina Valera fue hecha por este traducida por eruditos y por gente de aquel tiempo en el año de 1569, perdón, 1569 cuando se traduce la primer Biblia de la Reina Valera, que es dicha, mejor dicho, como Casio de Reina y fue revisada por Cipriano de Valera en el año de 1602. Por tanto, cuando nosotros vemos en la Biblia en el en los libros como en el Salmo La palabra infierno es una traducción errónea porque ni siquiera tiene la finalidad de la traducción no tiene el propósito de la traducción del hebreo al mismo latín una cosa es decir tumba y otra cosa es decir infernos o infernos como cómo, cómo se pronunciaría la palabra este infierno en el en el latín Alfonso. Sí, hermano. Tengo una pregunta. Eh, ¿Qué va a pasar con todo esto? Porque creo que la, la gente que, que ha escrito por mucho tiempo las Biblias, creo que han de saber de esto, ¿no? Pero no entiendo por qué no hacen el cambio correcto, porque a eso se dedican. Y no, no, no entiendo por qué el dejar esto nada más así o, o tal vez que hay temor de hacer cambios no hay que entender que la gente que traduce los libros viene de una religión viene de un concepto o de una forma de estudio viene de una forma de aprendizaje por tanto la gente cuando traduce los libros tiene antes que nada una doctrina Ese tipo de doctrina es la que es la que nos hace pensar que las diferentes palabras que no son traducidas de un hebreo a un griego, de un griego a un, perdón, de un griego a un latín, de un latín a un castellano, si le buscas todas esas vueltas, no es porque quieran buscarle las vueltas, es porque la gente es enseñada de acuerdo a una doctrina Es como hoy en día, tú ves una versión como la que pegaste ahorita. Y resulta que en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 27, en vez de haberle puesto sepulcro, porque se llama traducciones, te ponen la palabra Sheol y Hakadosh. ¿Para qué me sirve a mí que me pegué en una traducción en un hebreo si no entiende el concepto de la palabra hebrea? Eh no es justo ni para mí ni para nadie que nosotros estemos haciendo este tipo de cosas si nosotros no ponemos en cuenta o no hacemos cuentas acerca de lo que de lo que se trata de traducir o de lo que se trata de extraer por eso nosotros hoy en día nos damos a la tarea de tratar de entenderlo de tratar de comprenderlo por eso nosotros como un grupo de personas que está despertando de este tipo de cosas, no es posible tampoco que digamos, eh, ahorita vamos a hacer una nueva traducción, la mayor parte de la gente mesiánica o grupos mesiánicos están traduciendo las escrituras griegas con un idioma hebreo pensando que tiene que ser traducida desde ese lenguaje, desde esa perspectiva pero nunca haciendo un análisis de dónde proceden esas palabras y de dónde tendrían que ser realmente entendidas desde el punto de vista. Por eso nosotros hoy en día, aunque hiciéramos una traducción, no quiere decir que aún traduciendo vamos a extraer el lenguaje indicado o vamos a extraer la verdadera enseñanza, para que nosotros podamos darnos cuenta o entender ¿Qué sería una mejor enseñanza? Tendríamos que estar poniendo atención... acerca de todas las palabras... que que se van estudiando... muchas personas cuando llegan aquí... y empiezan a escuchar... esta palabra es así... y esta palabra es así... a veces me están creyendo a mí... pero nunca hicieron meditación... acerca de lo que explicamos... tengo la intención de explicar un tema... pero no sé si mi hermana María... y mi hermano Adolfo... y mi hermana Varínia... tengan una objeción para mostrarles otras palabras... Que que ahorita que, que ahorita tú me expresas este podríamos ir explicando muchas de las palabras por haber sido mal traducidas o mal enseñadas meten en la mente de una persona una forma de pensamiento o doctrina esa doctrina que meten en nuestras mentes es por causa de las palabras. Por haber metido ese tipo de palabras en nuestra mente, nosotros distorsionamos el sentido de la verdadera enseñanza. A veces no queremos dejar el cristianismo, no lo dejamos porque nosotros no buscamos entender la Escritura, sino que nos vamos a la letra de lo que vemos o que lo que entendemos. Una de las cosas que más hemos platicado acá es que el significado de las palabras son muy importante. Entonces, nosotros tratamos de traducir los escritos hebreos al castellano y los escritos griegos al castellano. Les voy a poner uno de los ejemplos. Para nosotros, cuando decimos ángel, nosotros decimos ángel. Pero resulta que la palabra ángel es una transliteración del castellano. Porque la palabra ángel, cuando te dicen a ti ángel, ¿Qué es lo primero que viene a tu mente, mi hermano Adolfo mi hermana María? O mi hermana Varinia. No sé si puedas este, también este entablar un, un poquito de diálogo, mi hermana Varinia. Que siempre nos han enseñado de que es un ser eh, alado, con alas, eh, un protector, que eh, cuida de nosotros. Pero sí tiene razón. Yo ahorita, el otro, hace un par de semanas estuve eh, meditando en esa palabra y el significado del hebreo pero sí nos han hecho ver de que es un ángel alado, que alguien nos está cuidando, con una con un círculo ahí en la cabeza, vestido de blanco y volando alrededor de nosotros. Ajá. ¿Tú, mi hermana María? Pues igual, hermano. Bueno. Te enseñan el cristianismo. Pues ese punto o esa idea, ya sea que lo traduzcamos del hebreo, chequen la palabra ángel y pueden ponerle ahí en google pueden buscar en google y le ponen en el castellano le ponen ángel porque esa es la traducción entonces voy a buscar el italiano y en el italiano o mejor dicho en el en el italiano dice angelo angelo así se mencionaría en el en el latín Pero ahorita me interesa aún más el, el, el... ¿Cómo se llama? Que latín me interesaría más el griego. Entonces yo le doy al griego. Entonces le doy al Google que me diga cómo se pronunciaría. Ángelos. No sé si lo escuchen ustedes, le voy a dar. Ángelos. ¿Sí lo escucharon? Sí, hermano, clarísimo. <risa> si lo pongo en el latín, así se pronunciaría en latín. Ángelo. Ángelo. Entonces, la palabra ángelos en griego esa palabra que yo oigo ángelos es la misma palabra que me escriben en el, en el en el en el en el cómo se llama, en el Strong. Entonces, en el Strong Cuando yo veo la palabra ángelos, así está escrita en griego. Bueno, entonces cuando yo veo la palabra griega ángelos y la traducimos al castellano, en teoría es ángel, pero yo no perdimos la esencia de la palabra ángel. Aunque el escrito griego sea muy diferente, no perdemos ni el escrito ni la pronunciación en el castellano, porque nuestro lenguaje es un, este, viene de de del griego y del latín, entonces cuando yo pego esa palabra, ahí dice ángelos, entonces cuando yo checo esto, ¿qué diferencia hay cuando digo ángel? Es muy poca la variación, pero el significado de la palabra es lo que hace la diferencia, porque la diferencia la marcan los escritos, Si nosotros checamos entonces desde el hebreo, el griego, el latín, voy a encontrar ángeles de carne y hueso y voy a encontrar ángeles que eran celestiales, ángeles terrenales y ángeles celestiales. Pero eso es lo que quiero entender. Dice la escritura que de acuerdo a lo que nosotros vemos, podríamos pensar que hay ángeles terrenales, pero la escritura lo dice. Y no nada más lo dice el griego, sino también el hebreo. Voy a invitarles para que me entiendan el concepto. Vamos a la carta a los Corintios. Voy a invitarlo a que vayamos a la carta a los Corintios y abramos este un versículo. Eh, me gustaría abrir, decirlo, primera carta a los Corintios 11.10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Dice por causa de los ángeles. Pero nosotros podemos pensar que los ángeles, como nos lo han enseñado, son gente de allá arriba, gente celestiales. Pero cuando nosotros hacemos una indagación acerca de este tipo de versos y indagamos acerca de lo que dicen los escritos, acerca de estos ángeles, entonces para nosotros es de de razonar y empezar a entender que la palabra ángel viene de la palabra ángelos del griego. Pero voy a hacer ahorita una investigación. Voy a hacer una meditación acerca de los libros. Cuando yo checo los escritos en el libro por decirlo de Juan o de Lucas este siempre me ha llamado entonces la atención y empiezo a checar uh, empiezo a leer empiezo a indagar y digo bueno voy a leer primer, este, Lucas capítulo 7 verso 24 leámoslo por favor uh, ¿cuál dijiste Alfonso? Lucas 7 24 al 27 en el 24 viene la palabra Este, ah, perdón, antes de que se vayan para allá, este se me olvidó que checaran la palabra del del Strong en el en el versículo que leímos hace rato. En la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, este les dije 11:10. Checa la palabra que aparece ahí este en el griego. Es la hq. ¿Qué número Strong tiene para que me me den ¿Qué número Strong tiene? Ahí, ahí la pegué, mi hermano. Perdón, chécate el número strong, mi hermano este Adolfo y mi hermana María. si ¿Sí tienes para checar el de Word, mi hermana María? No, no tengo, hermano. No, bueno, ahorita te lo pega mi hermano. Este... Aquí lo pegué, aquí lo pegué, mi hermano. Ajá, no, pero el número, pega el número, es GQ. Sí, chécate en el versículo nuevamente ahí donde le dices clip para checar la palabra de ángelos, ahí aparece el número. O oh, es G32. Es G32. Ajá. Vamos a ponerle ahí, es G32. Ajá. Entonces la G32 es la que aparece como ángelos. Ay, perdón, es que dejé recargada la escritura y, este, y no me da. Es G32 para ángelos cuando nosotros checamos entonces lucas veamos al libro de lucas capítulo 7 verso 24 y como se fueron los mensajeros de juan comenzó a hablar de juan a las gentes que que esaliste y saber al desierto una caña que es agitada por el viento hasta el 27 Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? A un profeta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 Le dice, que saliste a ver? Y le dice, este es de quien está escrito, he aquí yo envío a mi mensajero. Chécate en el verso 24 y en el verso 32. Y la misma palabra ángelos, chécate ahí viene la palabra ángelos. Fue traducida como mensajero. En el verso 24 y en el verso 27. ¿Por qué no pusieron la palabra ángel? ¿Por qué no traducir la palabra ángel? Eso es lo que importa. ¿Por qué no pusieron ángel ahí? Porque está hablando de gente, de hombres de can y hueso. Como saben que no está hablando de una persona celestial, entonces en vez de poner ángel, le ponen la traducción original al castellano que sería la palabra mensajero. ¿Me doy a entender mi hermano este Adolfo, mi hermana María? Sí, sí mi hermano, perfecto. ¿Mi hermana María? así ah, sí, hermano. Por tanto, cuando yo veo este pasaje de la escritura, me doy cuenta que la, el versículo 27 dice, este es de quien está escrito. Quiere decir que un profeta eh, lo escribió, Y si un profeta lo escribió, quiere decir que está en hebreo. Y si está en hebreo, quiere decir que debe de venir el hebreo y la traducción al castellano. Verso 27: Este es de quien está escrito, he aquí envió mi mensajero delante de tu paz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Eso fue escrito por el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 1. O sea, que aquí también es como si dijera, eh, aquí vio mi ángel. O sea, um, no fue traducido. ¿O por qué no fue traducido? Lo que pasa... Es que la palabra griega es ángelos. La palabra ángelos se traduce como ángel en el castellano. Pero la palabra ángelos estamos hablando como de seres celestiales. También es, ya no estamos pensando de seres celestiales, pero si está hablando de los mensajeros de Juan y está hablando de Juan, entonces la palabra fue traducida como mensajero. Porque saben bien que no pueden poner ángel ahí porque si ponen ángel no puede ser que Juan el que se conoce o los otros profetas o los otros siervos que estaban allí eran ángeles. Porque eso va en contra de lo que se cree o lo que se piensa acerca de lo que dice según la Biblia. Entonces no pueden poner la palabra ángel, tienen que cambiar la palabra ángel por mensajero. Eso es lo que significa la palabra ángelos del griego, mensajero. Por tanto, la palabra ángelos es traducida en el libro de Lucas como mensajero, no pueden poner ángel porque está hablando de personas, de hombres de carne y hueso. Los traductores van a poner ahí una palabra que es totalmente eh, de origen este de origen griego no traducen una palabra que realmente tiene que ser el castellano, porque la traducción de ángel debió haber sido mensajero en todos los versos, de acuerdo a lo que vemos y pensamos y entendemos. Te voy a poner esto, si en el griego viene la palabra ángelos, y le pusieron mensajero, entonces este versículo fue escrito en el libro de Malaquías. ¿Cómo dicen Malaquías, mi hermano? Y chécate la palabra hebrea como viene. ¿Malaquías qué, perdón? 3.1 He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Qué palabra viene ahí? En Malaquías 3.1, mi hermano. La palabra mensajero, pero también viene la, la palabra eh, ángel. Vienen las dos. Ajá. Chécatelo en el hebreo. Ahí lo voy a pegar. ¿eh? Ahí está. Entonces, para la palabra mensajero, puede traduc traducida de una palabra malak. Pero también la palabra ángel fue traducida de este de Malak, porque la palabra Malaj es traducida en los libros como embajador, enviado, perdón, enviado, mediador, mensajero y ángel. Pero la palabra ángel viene del griego, no del hebreo. Si nosotros quitáramos la palabra ángel, nos quedaría la palabra mensajero, embajador, enviado, mediador. Pero no quedaría la esencia de lo que la gente crea de los ángeles. Porque este tipo de ángel, nosotros sabemos que era un hombre de carne y hueso. Malaquías describe, he aquí yo envío a mi ángel, o ma, a mi malac, o mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Luego vendrá su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Cómo es que la misma palabra Malak? ¿Cómo sabe el traductor que tiene que poner mensajero, y cómo sabe que en el otro tiene que poner ángel? ¿Me doy a entender, mi hermano? ¿No me doy a entender, mi hermana María? Sí, hermano Mi hermano este Adolfo, mi hermana Barña, sí mi hermano perfecto, sí es lo que eh, estaba viendo yo ahorita aquí porque lo ponen en, en un en una en una parte lo ponen mensajero y más abajo lo ponen ángel por tanto, lo que trato de transmitir es que de acuerdo a los traductores. Ellos traducen lo que mejor creen que tienen que traducir. No quiere decir que lo que está traducido sería lo más correcto, lo más indicado. Por eso nosotros cuando empezamos a observar, tenemos que saber quién fue el que tradujo los libros de esa manera y quién fue el que lo trató de plasmar de esa manera. Porque de acuerdo a lo que nosotros entendemos o de acuerdo a lo que nosotros vemos, Las palabras son traducidas de acuerdo a un pensamiento humano, de acuerdo a lo que una persona cree. Pero sabemos bien que la palabra ángel no puede venir en Lucas 7, 24 y 27 por las creencias de los grupos religiosos. Así pasa con la palabra Sheol. ¿Cómo es posible que en el libro de los hechos traduzcan la palabra Sheol o traducen la palabra Sheol de la palabra Sheol Cuando es de origen griego y no traduce en el castellano, la gente cuando lee la palabra Sheol se espanta, piensa que es un lugar diferente, es un lugar este, de tormento, puede pensar muchísimas cosas, así como el griego lo da a entender y el latín, en latín es un lugar de tormento, un lugar de llamas, pero eso pasa por porque los diferentes traductores, que no se le puede llamar traductor a una persona que pega palabras totalmente del griego, no puede ser posible que una persona haga ese tipo de cosas sin entender lo que está haciendo. Voy a ponerles otra palabra para que me entiendan acerca de por qué es bien importante entenderlo, por qué es importante. La gente cuando traduce y nos mete palabras, en nuestra mente distorsionan la idea de lo que trató de describir el profeta. Eh, acerca de Malaquías entendió que realmente los traductores no importará, no importa que en el hebreo aparezca Malak y no importa que en el griego aparezca la palabra ángelos, porque al final de cuentas traduce el traductor lo que mejor le parece, ya sea la palabra mensajero o la palabra ángel. Tiene sí que entender, verdad, mis hermanos. Sí, mi hermano. Me he da a entender mi hermana María. Sí, hermano. Ahora, lo que necesitamos es empezar este empezar a checar acerca de las palabras que vienen en el griego. Porque en el griego, cuando yo observo una palabra del griego, veo una palabra como en Romanos capítulo Voy a invitar a que hablamos Romanos, capítulo 1, versículo 1, por favor. Pablo, siervo de Yeshua, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Elohim, que él había prometido antes que sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su hijo, nuestro Señor Yeshua, que era del linaje de David, según la carne, pero fue declarado hijo de Elohim, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Sigo? Así, nada más, ese era el verso. Dice mi hermano, Pablo, siervo de Yeshua, llamado a ser apóstol. Imagínate, dice, llamado a ser apóstol, es como un rango, es como una, este, una jerarquía. Me voy a entender con lo que digo, mi hermano? Sí, mi hermano, como una eminencia lo tenemos, más o menos, ¿no? Ahora, ese rango que encontramos en el eh, en el griego, la palabra apóstol, fue escrita así, como un rango. Dice, Saulo llamado a ser apóstol, pero resulta que si hubieran traducido, como tradujeron muchos versículos en el mismo griego, del griego al castellano, creo que no habría ese problema. Vamos a ver por qué. La palabra apóstol fue traducida como apóstol, enviado, enviar y mensajero. ¿Cómo es posible que la palabra apóstol tenga que ver con un enviado o enviar a un mensajero? Entonces nosotros empezamos a entender que realmente la palabra apóstol viene del griego apóstolos. Quiere decir que apóstolos lo único que le quitaron es la O y la S para decir apóstol casi casi estamos hablando griego en griego diríamos apóstolos y apóstolos su trasliteración es apóstol su traducción sería apóstol perdón ahí eh, sería enviado pero eso la gente no lo sabe por eso hoy en día en las congregaciones cristianas existen los apóstoles voy a invitarles ahora que entendiendo que saulo no estaba diciendo que tenía una jerarquía Entendiendo que Saulo era un siervo, y no nada más él era un siervo, Yeshua era un siervo, una persona enviada, porque fue enviado del Padre. También Yeshua, así como Saulo y los demás, eran unos apóstoles, porque eran enviados. Por tanto, cuando nosotros checamos, por decirlo, en este caso, Juan capítulo 13, voy a invitarlos a que lean Juan capítulo 13, versículo 15 y 16 porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que lo envió ahora quién envió a los enviados Nosotros encontramos que si el, envía, el que los envió fue el Mashiach, por tanto la palabra enviado viene la palabra G652, que no la tradujeron como la palabra apóstol, sino como la palabra enviado. Checa la primera palabra enviado, no envió, enviado. si sí, en el Strong, la palabra enviado aparece la palabra apóstol. Es en la G652, versos 16. Ahí está. Sí, la chica este va. Sí, mi hermano, ya, aquí la pegué. Aquí está pegada. Entonces quiere decir que en el libro, o en la carta, encontramos que Juan, capítulo 13, versos 16, sin entenderlo, así como los griegos traducen la palabra apóstol, su traducción al castellano vendría siendo enviado. Pero cuando ellos trasliteran una palabra apóstolos al castellano apóstol, quiere decir que no tradujeron, están trasliterando las palabras. Porque la palabra apóstol no la pusieron aquí en Juan 13, versículo 16, sino que pusieron la palabra enviado. ¿Por qué le pusieron así? De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. Y si es un siervo, ¿cómo va a ser mayor que su señor? Porque el, el Mashiach se le dio el título de que envió. Quiere y que son enviados, no puede ser apóstol. Dice... De cierto, de ciertos digo, el siervo no es mayor que su señor. Por tanto, si, si no es mayor, entonces no puedes darle otro título en el caso de, de este siervo. El enviado es mayor, dice, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si él lo envió, ¿cómo le van a poner apóstol? Sería como una cosa rara decir apóstol, el apóstol es mayor que el que le envió. Ni el apóstol es mayor que el que le envió. Cuando la palabra apóstol tiene un título, tiene como una jerarquía, pero no jerarquía. No se tradujo del griego al castellano. Otro versículo, segunda carta a los Corintios 8.23. ¿Cuándo dijiste, perdón? Segunda a los Corintios 8.23. Sí me di a explicar mi hermana María, mi hermana Varinia. Sí, hermano. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y la gloria en Mesías. Pero no le pusieron en la palabra mensajeros apóstolos, le pusieron mensajeros. En cuanto a Tito, que es mi compañero y colaborador, Si es su compañero y su colaborador para con vosotros, en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros o enviados de las iglesias y gloria del Mashiach. Por eso no le pone la palabra apóstol, porque no coincidiría con lo que está describiendo. La palabra apóstol se le da como si fuera un título, una jerarquía. No más a los hombres, sino también a las mujeres. Se les daba el título de apóstoles, porque eran enviados. Filipenses 2.25, por favor, mi hermano. Más tuve por cosa necesaria enviados a eh, Profodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Por tanto, cuando nosotros vemos la palabra apóstolos, no necesito hacer aclaraciones con la gente, o necesito aclarar, porque la gente sabe que la palabra apóstolos es griega, le quitas una S y una O y queda la palabra apóstol. Eso no se le llama traducir, se llama transliterar, porque la palabra apóstol significa enviado. Por tanto, cuando nosotros encontramos este tipo de versos, nos damos cuenta que realmente ellos tienen, con propósitos, hacernos creer que realmente existen este tipo de personajes como con un título. Por eso cuando yo veo este tipo de pasajes, ya sea como en filipenses, dice, Mas tuve por necesario enviados a Praforito, mi hermano, y colaborador del compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y si era ¿cómo va a ser suministrador de Saulo cuando él es inferior en teoría? Porque Saulo tenía una jerarquía mucho mayor. Por tanto, la palabra mensajero o he enviado, pero como no está hablando de que lo mandó, entonces no pueden ponerle la la palabra enviado, le ponen la palabra mensajero. Pero realmente él era un siervo, un enviado, era un enviado porque la palabra apóstolo se traduce como enviado. Hacía lo mismo que Saulo como describe en Romanos 1, verso 1. Saulo llamado a ser enviado, todavía no iba, empezaba a ir a los diferentes lugares. Es una forma de escribir que era un enviado, llamado a ser enviado para anunciar esta palabra del poderoso. La palabra enviado no se traduce en la mayor parte de los versos, se traduce como la palabra apóstol. No es una traducción, es una transliteración. ¿Me doy a entender mi hermana María? Sí, hermano. Mi hermana bari se ¿entiende? Vamos a checar otra palabra, mi hermana María y mi hermana Adolfo. Cuando nosotros checamos las diferentes palabras... Como en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8, por favor. Leámoslo, por favor. Los diáconos a sí deben ser honestos, no bilingües, no dados mucho al vino, no amadores de tortas ganancias. ¿Cómo describe, mi hermano? Dice, los diáconos a sí mismos deben ser honestos, no bilingües no dados a mucho al vino no amadores de torpes ganancias. ¿Qué número strong tiene, mi hermano? Eh, es um, G1249. Ahora, mi hermano, lo que describe esta palabra de los diáconos También pensamos que es una palabra con, con este ¿cómo se llama? Eh, con un rango. Los diáconos así mismo deben de ser honestos, sin doblez, dados a mucho vino, ni codiciosos de torpes ganancias. Ahora, los diáconos hace ver que también tienen un rango en los escritos griegos. Pero si nosotros meditamos un poquito acerca de la palabra diáconos, Vamos a encontrar que en algunos versículos lo tradujeron como diáconos, como ministros, como... Pero si nosotros tenemos en cuenta el rango que le están dando, en la teoría, nosotros nos vamos a dar cuenta que va a pasar algo muy importante. Nosotros, como si digamos, No tiene el mismo significado. Entonces, mi hermano, la palabra diácono se encuentra con en el número strong. G1249 G1249, pégalo ahí por favor mi hermano, la G1249 y también pega la palabra Strong, diáconos. La palabra diáconos fue traducida al castellano en la Biblia o en los escritos que tenemos de los diferentes versos fue traducida como diaconiza, diácono, ministro, servidor y siervo y sirviente. Si hacemos un uso de la palabra diácono La gente del cristianismo tiene sus diáconos porque es un rango. Es un rango, pero ese mentado rango no existe porque la palabra diáconos es ciego. Y si nosotros leemos en el castellano, dice diáconos. Entonces diáconos no tiene nada este nada de traducción. Simplemente nada más cambiaron una K de kilo por una una perdón una, una C de casa. Si ¿Sí me debe entender, mi hermano... Mi hermana María y mi hermano Adolfo. A ver, a ver, sí, otra sí. vez, Alfonso. Leete el griego y dice diaconos Pega la palabra diáconos, mi, mi hermano. Todo. Bueno, mejor dicho, creo que ya la pegaste aquí en el chat, ¿va? Sí, al ya la pegué. Al principio dice diaconos con K de kilo. Y posteriormente la encontramos traducida como diaconisa, diácono, ministro, servidor, siervo y sirviente. Es así como la tradujeron en la Biblia. Ahora, la palabra diácono, diácono o diácono es con K de kilo en griego y con C en el castellano. No se le llama traducción, se le llama transliteral porque quitaron una K de kilo y le pusieron una C. Cuando realmente la palabra que debería de aparecer es siervo o servidor. Vamos a ver por qué. Vámonos al libro de Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, y vamos a ver cómo fue traducida ya en Mateo 23. Vamos a empezar a leer lo que dijo nuestro maestro, porque eso es lo que nos interesa. El maestro estaba hablando acerca de que no deberíamos de ser gente prepotente, gente soberbia. Capítulo 23, verso 6 del libro de, de Mateo, y hablaba acerca de los fariseos y los escribas que les gustaba ser visto de los hombres que hacían grandes cosas para ser visto de los hombres. Vamos a leer desde el versículo 5, mi hermano. Del verso 5 hasta el verso 11, habla acerca de que querían ser visto de los hombres, hablaban arrogantemente y les gustaba que les dijeran, rabí, rabí. Esta palabra, cuando nosotros checamos el versículo 11, nos damos cuenta que la palabra traducida en el Timoteo como diáconos no es traducida en el castellano como debiera de ser, Porque aquí en Mateo, en el verso 11, la tradujeron como debería de ser. Y vamos a darnos cuenta en el libro de Marcos por qué se tradujo de la manera correcta. Mi hermano, desde el verso 5, por favor. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues se ensanchan sus fil filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es nuestro Maestro, el Mesías, y en todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mesías. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Te das cuenta, mi hermano, ahí donde dice la palabra en el verso 11, la palabra siervo, checala y viene la palabra diácono? Porque no le pusieron diácono aquí. El maestro está describiendo Estos hombres hacían todas estas cosas para ser visto de los hombres. Antes antes hacen todas es, es, sus obras para ser vistos de los hombres. Enchan, ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. y Llaman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas, en las sinagogas, y en las salutaciones y en las plazas, y que los hombres les llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no de querréis ser llamados Rabí, Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Mashiach, y todos vosotros sois, dice que sois qué, sois hermanos, ya no llaméis Padre a vuestro nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos, ni seáis llamados Maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Mesías el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se ensalzare, verso 2, 11, 12, porque el que se ensalzare, será humillado, y el que se humilla, será en, enaltecido, pero hay que aprender a ser humilde, cómo le van a poner diácono, cuando está hablando de este versículo, de que no seas llamado rabí, que no le llames padre, que no seas este, que no te, te sientes en las primeras sillas, hablando de soberbia y de altivez, ¿Cómo le van a poner el versículo aquí en Mateo 23, la palabra diácono? Si está en contra de los títulos, de los nombres de las personas, dándoles rangos que no existen. No pueden ponerle rango a esto. Por eso la gente le traduce aquí la palabra siervo. ¿Me voy a entender mi hermana María y mi hermano? Maradolfo. Sí, en eso. Muy bien, mi hermano. Excelente. Por eso cuando nosotros leemos y vemos en los diferentes pasajes, el mismo Mesías se humilló en tal manera que nos dice que él es un siervo, también es un diácono, el mismo maestro. ¿Por qué si aquí le ponen siervo? Porque le ponen la palabra diácono en la carta a Timoteo. Es porque los hombres han traducido a beneplácito o a un favor o una cosa que les favorece. Pero es también les favorece delante del Padre. Capítulo 10, versículo 43 al 45, en el verso 43 viene la palabra diácono, y en el verso 45 viene la palabra diáconos, eh, que es la misma raíz hebrea, diaconeo, perdón. De, el verso 43 al 45, el mismo maestro se puso en el lugar de siervo. ¿De cuál capítulo, Alfonso? Marcos 10, 43 al 45. mas no será así entre vosotros antes cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero será siervo de todos porque el hijo de hombre porque, eh, porque el hijo del hombre tampoco vino para ser servido más bien para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Ya viste, mi hermano? Checa todo el verso 43, viene la palabra servidor, viene diácono y en la palabra no vino para ser servido el Mashiaj, no vino para ser servino servido, sino para servir. Y viene la palabra diaconeo, que es la misma raíz griega. Yo, yep, sí, sí cierto, lo mismo. Entonces, ¿por qué aquí el Mesías no le pusieron diácono, ya que al final de cuentas tiene la figura de ser mayor? Pero el mismo verso te está hablando que no debe de ser así. Deben de ser más humildes los siervos del poderoso. ¿Cómo van a ser más humildes si les están dando un, un este un no, un renombre, un sobrenombre que les da una importancia? El diácono que está en el segundo lugar después del meromero, mero, que sería el maestro. Es como si estuvieran degradando, ¿no? la palabra ajá Ahora, chécate ahí en el verso 40 y esto te lo va a explicar el mismo Mesías que él no quería gente soberbia, no quería gente enaltecida, no quería ese tipo de gente abusadora. El mismo te lo explica desde los versos atrás porque estaban peleándose un lugar, porque el Mesías les había dicho que tenía que morir. Entonces después de saber que iba a morir Ellos estaban peleándose el lugar Después de que el Mesías hubiese muerto Versículo 33 en adelante Del mismo capítulo 10 De Mar He aquí que subimos a Jerusalén Y el Hijo del Hombre será entregado A los príncipes de los sacerdotes Y a los escribas Y los condenarán a muerte Y los entregarán a los gentiles Y les escarnecerán Y les azotarán Y escupirán Y le matarán Más al tercer día resucitará Entonces Jacob y Juan Hijo de Sobereo se le acercaron diciendo Maestro querríamos Que nos hagas lo que pidiéramos Y él les dijo ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Yeshua les dijo, ¿No sabéis lo que pedís? ¿Pedéis, ¿Pedéis de beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, ¿podemos? Yeshua les perdón, ellos dijeron, ¿podemos? Yeshua les dijo, A la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentados a mi derecha, de mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. jesús Mas Yeshua llamándolos, les dijo, ¿Sabéis que? que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande de entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y, y para dar su vida en rescate por muchos, ¿sí o? Hasta ahí mi hermano. por tanto cuando nosotros observamos, el Mesías está dando toda una clase, en contra de la soberbia, en contra de la altivez, en contra de ser mayor que los demás, ¿cómo van a poner la palabra diácono allí, si están enseñando que la palabra diácono tiene una una aplicación como de, de, de un rango. Eso lo hacen los traductores por la forma de creer o la forma de pensar. Pero no porque se esté traduciendo lo que debe de ser correcto. Me doy a entender mis hermanos. Sí, mi hermano. Perfecto. ¿Mi hermana María? Sí, hermano. Por eso... Nosotros cuando hablamos acerca de que se ponga atención, acerca de los libros, acerca de lo que se traduce, el pueblo debe estar bien atento porque debe de entender que las diferentes traducciones sufren daño. Ese daño le perjudica a los lectores de la Biblia. No es lo mismo ver que diga Sheol a decir infierno. La gente se espanta, la palabra Hades, para mucha gente sabe quién es Hades, lo ven las películas, las ven las miniseries de China, la ven las miniseries de Hércules. Oye Alfonso, incluso en el, en el cristianismo se oye mucho que gente, es bueno a mí me tocó, eh, eh, me platicaban unas historias, unos escritos que me trajeron hace mucho tiempo de cierta mujer, una profeta que la llevaban al infierno y veía jaulas y... Y no, no, no, no, no, el cristianismo ahorita está muy muy metido en eso del infierno, ¿eh? está, está al, al tope ahorita. Cuando en, en realidad la, la esencia de la palabra hebrea o griega debió de haber sido traducida en el castellano en nuestros países como sepulcro o como en el latín, no debieron de haber puesto la palabra in, infierno, sino la palabra tumba, la palabra tumba es la palabra latinizada. Pero eso son cosas que la gente no investiga o no razona. Por eso cuando nosotros encontramos que la palabra diácono en el libro de Mateo, Marcos o en otro de los libros no lo pusieron así. Tantito peor cuando la gente agarra los libros de la segunda carta a los Corintios. Échese cómo viene en la segunda carta a los Corintios la palabra diácono. Capítulo 8. Saludos a todos mis hermanos. 3 versículo 6. Del libro de segunda carta a los Corintios 3.6, por favor. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio ahí, el bueno. ministerio del Espíritu? Ajá. Escribe en el verso 6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Imagínate, dice todavía ministros competentes, y viene la palabra diáconos. Imagínate, la gente piensa que hay ministros, hay diáconos, hay este profetas, apóstoles, y resulta que la palabra apóstol es enviado. La palabra ministro viene de una raíz griega que es diáconos del griego, que es traducida como enviado. ¿Qué tiene que ver un apóstol como enviado? ¿Qué tiene que ver la palabra Diáconos con un servidor El servidor y el empleado son dos personas Que están al servicio de la gente o de los demás En cambio ministro y diácono Son como rangos Como jerarquías Eso la gente no lo entiende Cuando lee la Biblia en el castellano Eso lo hablemos del griego Si nos vamos al hebreo Tantito peor Tiene una multitud de palabras erróneamente mal traducidas ¿Me doy a entender mi hermana María? Sí hermanos hermano mi hermano Adolfo, mi hermana Barina. Sí, sí, sí, perfecto. Los Corintios 6.4, mi hermano. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Elohim, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Quieres que siga? No, nada, no, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Ah, caray, como que estos sí son como que un rango más grande. Cosa diferente sería si dijera, antes bien nos recomendamos en todo como servidores de Elohim, en mucha paciencia, en ahí entra el ser siervo, pacientes, en tribulaciones, en necesidades y en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, pero los ministros hoy en día no sufren de esa manera, antes, en carros, en casas, en viviendas, en comodidades, entonces no son este tipo de ministros, estos son otro tipo de ministros, porque el ministro que está aquí hablando, no es ministro, es un siervo, es una persona que está al servicio con tribulaciones y necesidades, azotes, escárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, pureza, en ciencia y longaminidad, en bondad, en el Espíritu Santo y en el amor sincero, en las palabras de verdad. Pero eso es lo que pasa cuando no se lee la Escritura y no se entiende, porque la gente que lee la Biblia lo lee en castellano y en el castellano encuentran palabras que son como ministros, como diáconos, que no fueron traducidas, sino trasliteradas. Eso perturba la mente porque es una misma palabra griega que se traduce en diferentes formas y eso pervierte la mente de los creyentes o de los que escudriñan la Biblia. Segunda carta a los Corintios, 11.15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que no es extraño, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero la palabra ministros viene también de la raíz diácono, pero la gente lo lee como ministro, eso perturba la mente. Por tanto, cuando la gente lee los escritos griegos o hebreos, perturba la mente cuando no se entiende la raíz en la cual fue traducida una palabra. De Romanos capítulo 16, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en crea por eso en las congregaciones cristianas muchas mujeres enseñadoras porque son diaconisas y resulta que la escritura nunca nunca debió de haberse traducido la palabra diaconisa sino servidora o sierva porque el mismo salvo lo declara que la reciba en el señor verso 2 como es digno de los santos que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros porque ella me ha ayudado a muchos perdón, me ha ayudado a muchos y a mí mismo entonces está pidiendo una ayuda para ella porque ella les ha ayudado por tanto la gente que no lo entiende no lo percibe piensa que realmente es un diaconado, es una, una jerarquía y que hay mujeres diaconisas realmente es un servidor, y eso el Mesías también fue un servidor, un siervo, fue un diácono en otras palabras en griego, pero traducido al castellano, como no me interesa el griego, es un servidor, Yeshua vino a, ser, vino a servir, no a ser servido, por tanto entendemos que la palabra servidor es la palabra más adecuada antes que diácono y que ministro. Pero eso pasa con la gente que no espudriña los términos de las palabras griegas o hebreas, eso es algo muy entendible, eso es algo que se percibe porque la gente no lo entiende, no lo comprende, eso nada más lo entiende la gente que medita y espudriña las escrituras. Se entiende hermana que hay que tener mucho cuidado con lo que se traduce del griego al castellano y del hebreo al griego al latín al castellano, en vez de dar toda esa vuelta mejor traducimos del hebreo al castellano y del griego al castellano que sería lo recomendable. Muchas palabras no fueron traducidas del griego. La palabra gentil también viene de una transliteración. Y otras muchas palabras que aparecen como la palabra bautismos, es, este Si me di entendé mi hermana este María. ¿Qué, sí, hermano? Mi hermano Adolfo, se percibe porque hay que tener mucho cuidado y saber por de dónde viene el origen. Sí, mi hermano, sí, está. Eh, me había enfocado un poquito más en en en, en, en la el, el, el, el Antiguo Testamento, en el Hebreo, pero también está la, la cosa aquí en, el, en el, la traducción del... Está, es, aquí en, el, en en el... En el Nuevo Testamento son se encuentran ¿Sí? más más problemas, ¿verdad? Es igual, hermano. exactamente lo mismo. Sí, sí, sí, cierto, tienes razón. Porque si tú te analizas, muchas palabras fueron mal traducidas y transliteradas. En el mismo en los mismos escritos te vas a encontrar palabras con el hebreo, hebreo, hebreo totalmente. ¿eh? Y en sí. los bien hebreos. Saben que no tradujeron en, en las palabras del hebreo. Es cierto, como, sí, es cierto. La palabra Betel, tú la vas a encontrar Betel, y viene originalmente del hebreo. No se tradujo nada. Eh, regresando a lo que estábamos platicando, eh, acerca de... Regresando un poquito al término, mi hermana María. Porque eres el terror de los cristianos, mi hermana. entonces acerca de lo que es la palabra este seol hades infierno debió de haberse sido traducida en nuestros libros como sepultura o sepulcro entonces tiene una más este es más coherente acerca del significado en todos los contextos en todas las partes donde venga la palabra sepulcro pero eso es este algo que la mayor parte de la gente no, no percibe o no entiende porque está, no sabe de dónde vienen los orígenes de la palabra. Nosotros estamos leyendo y parecía que leemos el castellano. Pero no tiene nada que ver. Nada más acuérdate que en el latín se escribe tom, tomba como si fuera este como tomba pero sí se pronuncia como tumba en latín. En el Google, pueden ustedes ponerle ahí, Google traslate, y pueden poner la palabra castellanizada, y la palabra, este, que en el idioma que entra, auxila. Alfonso, está, está como... bien, el origen. Está como la palabra esa de demonio, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros llegamos el griego, viene de la palabra daimu. Pero ciertamente el significado es totalmente totalmente diferente, en diferentes vocablos. Cuando nosotros eh, nos llega esa palabra daimon o demonio, la gente se espanta. Pero no había por qué espantarse si sabemos el significado y de dónde viene el origen de la palabra. En el mesianismo, un gran grupo de personas enseña que la palabra... Zeus, es traducida de la palabra Dios en nuestra Biblia, entonces la palabra Zeus viene de la palabra Dios, por eso dicen que no es bueno decir Dios, que está mal porque es una deidad griega, pero eso es mentira, es una mentira porque la palabra Dios es común hablar de la deidad, no estamos hablando de un personaje mitológico o griego de los dioses, No estamos hablando de un nombre de un dios como en el caso de Zeus. Zeus no se pronuncia en Grecia. Yo hasta donde sé se pronuncia Dias. Ahora, la palabra Zeus no este viene eh, vienen las escrituras, pero mal enfocado, la gente le dan le enseñan una doctrina que no es verdadera. Para que nosotros podamos quitar todo ese tipo de ideas, tenemos que aprender a a, a hacer diferencia. Pero la gente que no se diferencia, en nuestras Biblias la fueron, la tradujeron como Júpiter, la palabra Zeus. Y que se pronuncia algo semejante como Días, en griego. Entonces la gente como no sabe, como no lo entiende o no lo percibe, entonces pues, la gente viene y le enseña que, que Zeus viene de la palabra Deus. Y que la palabra Deus se traduce como día como Dios. Esa es una mentira. Primer punto, no se pronuncia así. Segundo punto, no viene traducido de esa manera. Piensa la mayor parte de los creyentes mesiánicos, que la palabra Dios viene de la palabra Zeus. Dios es mentira. No hay forma de comprobar semejante cosa. Pero con la misma escritura se, se aclara ese tipo de ideas. Está en el libro de Hechos capítulo 14, mi hermano. 14.12 y 14.13. Dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. eh Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y hernaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Ah, caray, no me había, no me había puesto a pensar en esto. Entonces, checa la palabra Júpiter. La palabra Júpiter viene de la palabra <coughs> griega, este Zeus. Ahí te dice la palabra Zeus. En Grecia no se dice Zeus. Por tanto, si tú dices Zeus, no estás pronunciando el nombre de la deidad de los griegos. Párate en Júpiter... Y aparece la palabra Zeus ahí mi mano ¿Por qué en, en, en, en uno me aparece como Zeus Y el otro me aparece de otra manera? En la Reina Valera de 1909 Me aparece de otra manera Mira déjame te lo pego ahí ¿Del estrojo? No, de a ver déjame lo pego Y del Strong me aparece esta. Júpiter. Ajá. Sí. Sí, ahí, ahí está, mira, ahí están las dos en la en la Reina Valera de 1909 y en la Reina Valera de 1960 en el Strong. Galeón Men ...Barnabás... ...Zeus... ...no sé mi hermano... ...no entiendo por qué... ...ya me deja tantito, déjale choco... ...es... ...1909 la bebéña Valera... ...si sí, la, la de 1909... ...acá está no no sé mi mano déjatelo chicos porque por qué tiene eso pero no no sé por qué mi mano pero no aparecen los escritos este griegos hasta donde yo sé había que buscar en un escrito original okay sino sí, más que, que como los ya ves que lo estaba A veces eh, es lo que me he dado cuenta, porque siempre trato de usar La Reina Valera de 1909 y La Reina Valera de 1960 con el Strong, y a veces me cambian los nombres. Eh, es lo que me he estado he estado observando en eso, que me cambia a veces los nombres, y el, y es en la de 1909, es donde hace más cambios. Espérame tantito, déjate chico. Ya te checo un versículo primera carta de juan capítulo 5 versículo 7 no no, no hace ninguna diferencia oye yo, yo tengo eh, cierta curiosidad a ver si a ver si si nos ayudas ya sería mañana eh, con la palabra de ídolos o de ídolo o imagen eh, porque ya ves que uno de los uh, uno de los mandamientos dice que no terá no te darás imagen de, de lo que de lo que dice ahí que no te hará no te darás imagen de los que de lo que está arriba en los cielos y en la tierra eh, eh, eh, me estaba diciendo Luis, que hay algo más en esa palabra a ver si nos lo pudieras explicar mañana más respecto a esa palabra ve sí mi hermano Sí, es Éxodo 20. Ajá, de, déjame te lo leo, eh. Dice, y no te imagen ninguna, is, as, ni ninguna semejanza de cosas que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero me, me estaba diciendo, Luis, no, no, me, no me dijo mucho, pero me dijo que hay algo más escondido ahí en la palabra imagen, o ídolo, creo. A, ayer, fue un ratito, fue lo que me dijo... Me dijo que estuviera checando esa palabra, pero ya no no recuerdo exactamente qué fue lo que me dijo porque dice que del hebreo proviene diferente. Bueno, mi hermano. Si sí, la checamos. Pero hasta donde yo sé, no encuentro la dificultad, sí, mi hermano. Que sí, pues mañana le checamos a esto. Ya seca nada más este para terminar el acerca de lo que decía mi hermana maría encontramos dentro del escrito que que la, la palabra infiernos es como un sepulcro pero cuando empezamos a checar este en eh, los libros entonces este la palabra que mencionaba este de la palabra lago de fuego la palabra lago de fuego aparece pocas veces en la escritura Pero la palabra lago de fuego la vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Esa palabra lago de fuego es la que vamos este, a meditar acerca de lo que describe el libro de, de Apocalipsis. Porque ahí nosotros encontramos que ese lago de fuego es, este, es un lugar como de tormento o es el lugar de la muerte. Pero hablamos de la segunda muerte, no de la primer muerte. El Sheol es donde se pone a los muertos, pero no así con el lago de fuego. El lago de fuego es algo que hace desaparecer, que ya no puede volver a vivir, o que no puede volver a hacer. En el caso de esto, podemos encontrarlo, entendamos primero algo. Capítulo 19, verso 20 del libro de Apocalipsis, mi hermana, y mi hermano o Son sea, más cinco versículos para terminar. dice y la y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia ya habían adornado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiente en azufre y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Está ahí. Dice, ¿quién fue que cayó en el lago de fuego? Mi hermano Adolfo. El profeta, el falso profeta. ¿Quién más? Y la bestia. Cuando el Mesías venga, los dos que van a caer en este lugar es la bestia y el falso profeta. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías venga, lo primero que viene a establecer es quitarle todo dominio al a, lo, a la gente que enseña mentira o a la gente que enseña maldad. La bestia es como lo que conocemos como el régimen de la iglesia católica. El falso profeta son todas las religiones que enseñan una mentira. Capítulo 19, versículo 16 dice, y en su vestidura... Y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores. Ahora, este señor de señores viene y le quita el poder a la bestia, es Yeshua. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y cuando clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, vení congregados a la gran cena de Elohim, para que comáis carne de reyes, de capitanes, y carne de de fuertes y canes de caballos y de sus jinetes y esclavos pequeños grandes y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco contra su ejército y la bestia Fue aprestada con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales que las cuales había engañado a los que recibió la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos en dentro de un lago de fuego, el cual arde con azufre. Y los demás fueron muertos en la espada de que salía de la boca del que montaba. El caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y he lanzado en el lago de fuego porque ellos ya no van a eh, aparecer dentro de los escritos. Como un, como no como personas, porque no existen como personas, sino como un grupo de personas que enseñaba mentira. El Mesías viene a quitar, viene a quitar el engaño y la mentira. Al quitarlo se pone como en el lago de fuego porque ya nunca más van vol no a volver a aparecer. Capítulo 20, mi hermano, este, mi hermano Adolfo, versículo 10 al versículo 15. En el lago de fuego escribe que se echa al diablo y a Satanás, el cual engañaba al mundo entero, el, al diablo, dice y al falso profeta, perdón, a la bestia y al falso profeta. Ya estaban en el lago de fuego, es donde es echado el diablo que es el Satanás puede arrojado también en el lago de fuego cuando venga el Mashiach echará primero al falso profeta y a la bestia posteriormente pasados mil años será echado el diablo y satanás al lago de fuego no va a existir adversario después de los mil años capítulo 20 versículo 10 al 14 por favor mi hermano Adolfo no, no sé si ya te vas a dormir no te preocupes hermano no no aquí aquí le seguimos Dice, «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre y para siempre jamás. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar en ellos». Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Elohim, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras» y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego, esta es la muerte segunda. Entonces, es ahí donde desaparece también el infierno y el y todo lo que en lo que hay muertos, porque dejara de morir ya más la gente en el aspecto de ser juzgada por sus obras. Por eso en el capítulo 20, versículo 10, dice, Y el diablo que los engañaba, Fue lanzado en el lago de fuego, el diablo y Satanás fue lanzado en el lago de fuego porque nunca más se va a levantar en contra de alguien. Y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta porque fue lo primero que desapareció, la gente mentirosa. Se ha atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Vi también un gran, dice y vi también un gran trono blanco, el cual estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes pequeños de pie ante el ojín, y los libros fueron abiertos, el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y vi el mar que entregó los muertos que había en él, Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte, el Hades fueron lanzados en el lago de fuego, esta es la muerte segunda, por tanto cuando nosotros hablamos de la muerte segunda, quiere describir que ya no va a haber más memoria de las cosas pasadas, así como de, en el tiempo del principio del milenio desaparece el falso profeta y la bestia, De esa misma manera desaparecerá el diablo satanás al final del milenio, uh -huh. que es lo que iba a ser atado durante uh -huh. mil años el uh -huh. diablo satanás, hasta que los mil años fueran cumplidos, iba a ser resuelto un poco de tiempo para engañar a Gog y a Magog. Eso lo describe en el capítulo 20 del verso 12 en adelante, cuando es apresado el diablo y satanás. Posteriormente encontramos por último en el verso 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Es ahí donde desaparece todo. Ya no volverá a ser mencionado ni nombrado nadie que no haya hecho lo justo o lo que escribe está escrito en la palabra. Capítulo 21, verso 8, describe así, por favor. Más a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y a los hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos su parte será en el lago ardiendo, fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces ahí es donde después te puesto todo aquel que murió ya por segunda vez, todo aquel que muera por segunda vez, es porque ha recibido ya su juicio, y el juicio es el, la muerte, el castigo, y es todo lo que empezaría a complementar acerca del lago de fuego. En el lago de fuego se va a echar también el infierno, el Hades, que lo vimos, eh, y todas las cosas que donde tenía sus muertos. Todos ellos entregarán sus muertos y también será destruido la muerte, el Hades y la muerte. Eso es lo que describe el libro de Apocalipsis. No sé si me di a entender mi hermana María con todo lo que hemos platicado en esta noche. Mi hermano... Adolfo y los demás, mis hermanos, sí mi hermano, mi hermana María. bien también ahora entonces este pues si gusta mi hermano, hacemos la oración para que te despidas un ratito ahorita aquí quedamos con esta charla hasta aquí, te parece mi hermano, sí mi hermano, claro que sí, como ustedes como ustedes gusten bueno. Amado Padre que estás en gloria, te damos gracias, gracias por habernos permitido el haber podido escudriñar tu palabra, estudiar tu palabra, gracias porque nos abres el entendimiento, pero para que también la palabra que tú nos das la pongamos por obra, y también compartamos con aquellos que la necesitan, Padre agradecemos por mi hermano Alfonso que nos ha estado explicando la palabra, que nos ha estado enseñando eh, esas cosas que tú has le has enseñado a él gracias Padre por mi hermano gracias por mi hermano Luis Bariña, por mi hermana Luz por mi hermana Mari por mi hermano Juan gracias por uh, permitirnos estar reunidos eh, en esta noche Padre ahora te damos gracias por permitirnos tener un techo en donde dormir Y una cama en, en que reposar, Padre, te rogamos por esta noche que nos guardes en la palma de tu mano. Así se haga, Señor, en el nombre de Yeshúa, que se haga tu voluntad. Amén. Amén, mi hermano. chalo mi hermano. Primeramente el Padre será. Shalom, Shalom mi hermano. Todo.